Instagram Radionauta FM La certeza de una piedra en el aire Radionauta 106.3 Radionauta La certeza de una piedra en el aire <risa> Volvimos Después están dos meses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 Tarde, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, todo bien. Volvimos, volvimos después de cuánto? De un programa que no salió al aire. Después de, <risa> de una semana, ¿no? Sí, semana. estuvimos una de semana ausentes, semana. pero bueno, acá estamos de nuevo, ¿no? Sí. Hemos vuelto, hemos vuelto, hemos vuelto hemos estaba vuelto. medio enfermito el las técnicas. ¿no? El, el, la combus nos quieren sí. hackear nos, quieren, sí. no, nos, no eso nos fue con plata no. sí creo ya porque sabía que no iba a venir yo por eso ah. <risa> claro para gastar gente nosotros, nosotros lo, dijimos fue Nancy que anduvo haciendo algún tipo de macumba algún gualicho sí, sí. dije las mismas ah. viste <risa> porque justo ella no podía venir ese día algo hizo ahí sí. no pude venir de esta te viste matando alguna algún animal algo para hacer unos sacrificios <risa> no Y nos tenés acá Bueno, pero estamos acá otra vez, gracias a Sí, Dios. obvio no. no nos para ni el frío, mirá no. nosotros Somos las malicolas que tenemos que estar acá Ay, sí y El frío nos para Bueno, hablando de frío y de parar Ay. Un saludo a Emi ah. ah, le contamos ah. saludos ¿Qué a ¿Qué Amy? le pasó otra vez? La de esas nos contó se que se estaba con... El, se le salió el cerco, dice Que tiene que poner los postes No, se quebró alguna otra pose que hizo rara Ay, y Sí, ahí. para mí que anda haciendo poses raras Y ya está grande, ya está la gran... verdad Ya está vieja, amiga Va, está, Te mandamos un saludo, pero nada, cuídate Un <risa> Un besote enorme le mandamos Bueno, chiquis, ¿cómo andas? Lobita, ¿Cómo andas? ¿Cómo fue tu, tu fin de semana largo? Recién llegaste al país, contanos Recién llegada de Miami, <risa> Miami. Amamos No, no, yo chiquis laburo, yo soy pobre A mí no bien. me mantiene nadie no, no, laburo es que yo, no feriado, bla, feriado, yo no tuve feriado no, no, Yo laburé igual no. Así que bueno eh, Qué lindo para la, la gente que sí se pudo tomar el día qué, no, qué envidia, qué envidia, sí, envidia pero, uno, uno habla desde la envidia Sí, obvio de gente que bueno, se puede tomar esos feriados y relajarse con estos fríos, justo viste esos días que hubo frío hubo lluvia. Pero es lluvia muchísimo. Ay, cómo llovió la semana. Ah, ya vos te inundaste oh, nada? No. Ah, Pero muchísimo llovió. Sí había aparte. hubo. Y ahora viene el frío, empezamos bueno, estamos en el otoño todavía, ¿o oh, no? No, eh, ya llegamos al 20, llegamos a inverno, ¿no? El, el 21 de junio, de junio 21, sí. empieza el otoño. Pero ya está haciendo frío, es sí. Río, frío. Ya se vinieron los fresquetes, así que bueno, yo me mojé todo ese día, me mojé de peapa, así que... Oh, llovió muchísimo. Lllovió muchísimo, pero bueno, nada, viste que también uno, uno reniega también un poco de la lluvia, pero también hace bien, bien que guay, llueva, sí, está bien que sí. llueva de vez en cuando. Eh, sobre todo ah. si tenés Alguien con quien Hacer cucharita ¿Viste? Esas cosas que... sí. Yo vi uno enseguida Quiere o cucharita O torta o frita torta frita O <risa> torta y, ah, y si, si la tenés si Las dos cosas Y si tenés las dos cosas Fá Listo <risa> Torta frita y cucharita ¿sí? Ay, Es buenísimo Y mate Y matecito Ay, mate. Yo soy peli. más Más eh, Bueno No, no, no, no hago Torta frita Pero Hacés chipaguazuna Que es muy importante sí. <risa> Hacés chipaguazuna Que te sale riquísimo Riquísimo. No, todavía te no. Te sabe riquísima, riquísima pero cuando haces... Sí, riquísimo. la verdad. A ver cuando sí, nos sí. trae. Sabes, nada sabes. Eso es un vos, pedido. ¿Y vos cómo te fue, Nancita, tu fin eh, largo? Bien. Pasé. Vi? mi casa llovía. Eh, eh, con esa semana que llovía todo el día, humedad. Toda semana. Mucha humedad. Sí, mucha humedad. De la humedad nos vamos al frío, a la Ay, sudia. Sí. Esto, y después, mucha gente también se juega el feriado. Sí, mucho. qué vida, con Lobita. Y bueno... <ríe> ¿Se puede? La y que después puede la joder. gente se queja que no tienes plata <risa> Pasa siempre, ¿viste? Nos sí. gusta quejarnos de que no tenemos Y de dónde sacamos para las vacaciones Ay, Bueno, saber. pero yo digo una cosa también Está bien también Sí, porque, porque uno se mata laburando todo el año Decís, tenés, Te puedes escapar y gastar esa platita claro. En algo, ¿viste? Sí, te vas y te escapás un, unos vidas. días Obvio, hay que disfrutar que tampoco vas si te gastás la no. redita O sea, no. hacer algo más gasolero Pero bueno, por lo menos salir un poco y cambiar un poco el aire De ambiente, sí Bueno, obvio, obvio, obvio, ver obvio. otra gente grindear por otros lados Em se va a estar poniendo el día con eso así que después la semana eh, que viene nos va a tener a ver cómo le está yendo a Emi es, un... con ese asunto <risa> bueno chiquis, saben que ustedes nos pueden escuchar por la radio por 106.3 también nos pueden encontrar por radionauta.com.ar ahí nos pueden escuchar en vivo, pueden escuchar los parámetros eh, anteriores también nos pueden encontrar como en eh, eh, Venganza Radio Afectiva Por las eh, re siguientes redes sociales Bien, Instagram, mía. Facebook, eh, grinder Si, sí, hay una vez es que te metes ahí Aparecen todas nuestras otras redes sociales Así que nos van a encontrar hasta el Whatsapp nuestro de la radio Para tener para que manden sus mensajitos ¿no? Mensajitos Consultas consulta ¿no Para Mili para, para Nancy también sí. con, su, con su sesión de de brujería De cosas hechicerías Bru Brujería Encantami <ríe> Encantamiento sí, sí. Encantamiento Pallé <ríe> Pallé <ríe> Esos mismos. ¿Y cómo, Mili, vos pasaste los fines de semana largo? ¿Qué hiciste? No ¿A dónde te fuiste? Trabajé sí, No, no, tra no Trabajé ¿Y si Trabajé un día así Trabajé un día no Trabajé un día así Un día así Ah, sí Así me tiene esto pasa por ser empleada pública, ¿viste? Sí, sí. Te, te tenés que a, acoplar a un sistema, que va a ser? Y o no te queda si te otra. No te queda otra, porque una es pobre también. Por lo, lo menos delignas. hasta que llegue el sugar. Claro, <risa> <risa> por lo que Pero pobres, ¿no? No, Creo que ya no hay más de eso, ¿verdad? <risa> bueno, ¿nos olvidamos algo? Así vamos para las noticias después. ¿Qué nos olvidamos? A ver... No, le mandamos saludos bueno, a Chana, que Salve, está volviendo. Chana, le mandamos volviendo. a Chana, sí. que está viniendo de viaje. Sí eh ojalá que no escuche sí, después Sí, y bueno, nuestras compas. Y bueno, a Vicky que Vicky la, el, el martes pasado estuvo, pero yo no estuve. Bueno, le mandamos un beso. Sí, agradezcamos, a esta, hagamos antes de que arranquemos con todo, ¿no? Sí. Agradezcamos a todos que nos están escuchando, A todos los que... que nos escuchan, buenos, agradecemos escuches. siempre al espacio de ¿Al al Radio Alta, que sí. nos da el espacio, sí. a la Olga Vázquez acá 60 10 y 11, ¿de ¿dónde si no? Que nos presta este rinconcito para que lo llenemos de color y de arcoíris y de mucho gritar. Acá nos <ríe> encuentran, sí, sí, sí. Y bueno, le bueno, le también a nuestro operador que está ahí. Sí. Bueno a Jaime, me... amamos sí, aprieta esos botoncitos está medio, eh, medio malito pero igual vino a hacer la guante, está con Nana bueno le vamos a tener que hacer un, un, un unos mimo. cuantos mimos ahora sí, sí obvio ah. <risa> <risa> <risa> bueno, vamos a una musiquita y nos ponemos al día en un ratito vale, ahí volvemos Desperte ah, Acá volvimos de nuevo, volvimos de Miami. olvidemos, mira, hoy es un día muy importante, ¿no? Hoy 30 de mayo día nacional de la donación de órganos, qué importante que es qué ¿no? bueno. la donación. Sí, sí Qué sí. importante que es eso, sí, sí, sí. Para es... no pasarlo por alto, digo, ¿no? ¿no? es muy importante eso. Donación de sí, órganos, sí. es muy importante porque mira, salvas una vida a a parte, no. ya, ya no vas a estar más vos, pero vas a darle vida a otra persona. ¿no? eso es eso importante sí. y está bueno. Claro, lo bueno de eso es también generar conciencia, ¿no es cierto? Que a través de... de no, bueno, cuesta muchísimo también. Uno se pone en el lugar de la otra persona, de, de los parientes, ¿no es cierto? De esa sí. persona. Eh, que muchas veces es muy difícil que toman la decisión de no donar, pero bueno, nada pensar que a través de la donación puedes salvar vidas. Salva vida, mucha ¿no vida, ¿no es eso sí. Y, y bueno, nada darle otra oportunidad a una persona para que siga viviendo y, no sé... Eh, me parece que, que está bueno que tomemos un poco de conciencia. Claro. Sí. está sí, muy sí. bueno. Qué qué bueno. vamos bueno, a la donación en verdad. Sí. Ahora y tenemos hoy... una noticia, ¿no? ¿no? No, y hoy también tenemos, mira, ah. otro acontecimiento, hoy es 30 de mayo, también día del árbol, ¿viste que que que sanación el árbol, ¿no? ah, los árboles. Sí. De eso, eso es vamos a estar hablando, que... tenemos muchas cosas de hablar del árbol ¿Qué tiene que el árbol? De ah. todo. Los árboles, el eh, lo árbol te salva del sol, del... de todo. De, todo. de todo. Te da oxígeno, aire. oxígeno, por supuesto eso es muy importante, muy importante. por eso vivimos también. La gente cada día más está arruinando los, el, los bosques, sí. eh, también eso destruye también. He visto también, la, bueno, ya que hablamos del árbol, son naturalezas, y he visto también que otros países que así, que se está secando mucho el lago, que son enormes, uh -huh. que se está perdiendo mucho también la culpa de eso, porque cortan los árboles y venden, hacen leña, hacen madera, eh, tabla, como se dice, y eso es feísimo. Porque, bueno, no hay conciencia no ecológica. Hay no. claro. Y bueno, eso es lo que pasa. Hay que proteger a nuestros arbolitos, sí, sí. que también, tanto bien nos hace. Eso Estaría también. bueno también que, obvio, que corte que plantea otra vez otros eh, en su lugar, ¿no? Claro, hay que concientizar más a la gente, que los arbolitos son muy importantes, ¿no? Aparte de que en de sombra, ¿no? Y sí. Así bueno. es. Bueno, bueno, ¿qué más tenemos, nada Y tenemos una noticia que es censo... Censo, LGBT, ¿no? LGBT, muy LGBT, bien, perdón. ahí está, mirá, va, va a haber un censo, todavía hay tiempo, ¿de qué, de qué se trata esto? Bueno, a ver. Eh, es una encuesta, es anónima y fue elaborada por 40 profesionales de distintas universidades argentinas para el primer relevamiento nacional de, la, de las condiciones de vida de la diversidad sexual y genérica. Se puede completar hasta el 30 de junio, de julio, perdón. Eh, bueno estos es, eh, a ver para el relevamiento eh, nacional de condiciones de la vida de diversidad sexual y genérica su objetivo es eh, conocer las condiciones de vida de las eh, inserciones laborales de esta población a lo largo de todo el país se realizará a través de un formulario online y anónimo este rele relevamiento busca conocer las condiciones de la vida de la población de la diversidad sexual y de identidad de género de nuestro país contemplando los datos de manera interna interseccional eh, bueno, nada, esto es eh, va a ser un censo ¿no es cierto? como explica acá va a ser a través online acá en, Arge o sea, acá en, Argentina. Acá en Argentina, sí, ah, sí para bueno. conocer más que nada las condiciones de vida Como es el tema de los trabajos, si pueden acceder al trabajo. Es solo para eh, el colectivo. Para el colectivo. Ah, sí, sí, sí, para el colectivo eh, más que nada eh, orientado A las personas trans, uh -huh. ¿no es cierto? Sí, sí, Vieron que bueno, con el tema de de Del cupo cubo, laboral, pues, sí, labor, sí. bueno, y todo eso con el cupo Ay, laboral. es buenísimo que se haga eso. Ahí se si va a saber cuánta gente genial, que hay sí. ya. Eva, ¿Cuántos acceden, cuántos no acceden? Sí. ¿Por qué claro, no acceden? Ahí va, ahí va a acceder a una estadística más más limpia, Malimbian, ¿no? Más justa para, para mal... saber cuántas personas entraron y cuántas todavía están en espera para un trabajo. Ay, sí, qué genial. Bueno, para, con Muy eso bueno. se puede llegar a, a ver como una realidad y otra cosa, no es cierto que tiene que ver más con eh, con estas cosas de eh, saber si realmente se está cumpliendo, si realmente sirve, eh, si se puede de algún modo mejorar, ¿no es cierto? Sí, que es sí. lo que siempre nosotros estamos diciendo, o sea, sí, está buena, está buena la idea del cupo laboral tras, pero bueno, pero nada, hay cosas que se puede mejorar, mejorar sí, sí, entonces no, no. a través de esta información yo creo que se puede llegar a lograr, claro, ¿no es cierto? Mejorar, ¿no es cierto? Con cifras exactas. Claro. Igualmente bueno, como todos decimos, eh, siempre está está bueno por un lado, por otro lado no, porque muchas compañeras no tienen la posibilidad de acceder claro. a este ¿no es cierto? Ah, mucho. A, a, a estos lugares, inclusive para hacer esta encuesta, porque es a través de online, está bien, es segura porque claro. es eh, anónima, ¿no es cierto? No no tenés que dar datos, solamente vos vas ah, y buenísimo. explicas si, ex, eh, si accediste, si no accediste, por qué, y todas estas explicaciones sin dar mayores no. eh, datos personales, digamos, pero... Eh, hay muchas compañeras, tengamos en cuenta, que no pueden acceder claro. Sí, hay, hay muchísimas no. Sí, que no pueden porque no, no, no, no estuvieron en sus tiempos No hubo así conectividad accesible o por internet viste Por ahí cuesta un poco para nuestras históricas Ahí no se va a saber tampoco la cifra exacta entonces De personas que, no. es, que somos en todo el país Que es grande en nuestro país Y no se va a saber Pero bueno, tendrá que ser, tendrá que haber otra opción, ¿no es cierto? Otro método también un método X también para para que puedan también tener las dos opciones. Creo claro, que lo porque, justo. Claro, sí, por sí. lo menos acceder a un lugar decir, bueno, vengan a la OEA, claro. acá les vamos a tomar los ¿Viste? datos, vamos a hablar de un ¿Ah, poco sí? de esto y no, Como facilitar para, un poco. Facilitar, porque hay gente que no, o por la ignorancia o también porque no tienen claro. los recursos para acceder a estas cosas. Entonces, bueno, eh, nada, está buena la idea, tendrán que redondearla un poquito más. Igual, bueno, ojalá que arroje Eh, números que sí. sirvan para mejorar todo lo que tiene que ver con el cupo laboral trans y sí, totalmente que tan números reales números reales. Sí. números reales para que podamos hacer algo pero ¿no? para todo eso solamente la chica trans o también para los chicos que ellas los varones los varones trans también para gente trans más que nada viste ah. que es la bla que so, siempre decimos nosotros que dentro de la comunidad son como eh, los más ninguneados si querés puedes decirlo sí, o los sí. que menos pueden acceder por sí, diferentes sí. cosas no es cierto Eh, de trabajo, comparación sí. de las personas cis, ¿no es sí, cierto? Claro. Entonces, bueno, siempre comparando y teniendo en cuenta varias cosas, eh, la, las personas trans es como que le cuesta el doble, el triple de cualquier cosa que, que cualquier otro pueda, pueda acceder. Sí, bien, sí, bien. Y Oye, vive bien, dentro trabajo. de la comunidad. Y sí. sí, también, así es. Eso es bueno. Cuéntenme, cuéntenme qué es esto del folclore gay que me dejaron sin género. Ay, genero? bueno, no, chicos, yo a mí estuve mirando esta nota, estuve buscando... <ríe> Eh, nada, las canciones ah, sí. Estuve La... buscando ¿Eso fue acá o el otro? Eso lado? es acá, acá en Argentina, mira, <risa> les cuento un poquito Sí, el chico de Argentina y cantan Ay, por favor, porque me dejaron Y baila Pero él baila es eh, Bambo, ¿no? ¿Cómo, cómo se dice? Folclore. Folclórica. Sí, sí, sí. sí. Y sí. a la vez cantan. cantan Yo digo postas, les, literal, me dejaron sin género con lo que me cuentan. <risa> Por favor. Muchísima. A... Bueno, mira le estamos contando de... Se llama Ferni eh, de Glefender. Eh, fue la primer cantante solista no binaria en pasar al escenario Atahualpa Yupanqui del Festival Nacional de folklore en Cosquín, Córdoba. El más importante de Argentina. Eh, su llegada no fue fácil En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Ganó el concurso eh, con el puntaje más alto Rumbo a esos escenarios Pero desde la comisión del festival No lo autorizaban eh, El estatuto solo contemplaba Una diferenciación binaria Masculino o femenino Bueno, y cuestión que bueno Yo estuve mirando, estuve leyendo Y él rompió con todas estas barreras él dijo, no, yo gané yo estoy acá por por, por ley ¿no es cierto? o sea, me corresponde Obvio. pero yo no voy a ir ni como varón ni como mujer yo soy una persona no binaria sí, sí. y este es mi aspecto, vos lo ves es divino el sí, pibe sí, con sí. todas eh, todo un maquillado, traje muy lindo traje. maquillado es buenísimo es un un que avance más para todo Para bueno, nosotros y, y para justa... otros chicos también que está son. Está muy bien, está muy bien. Hoy la gente, viste, está decidísima. O sea, viste, te plantás con una idea y esa tiene que ser. Porque es tu felicidad para también, ¿no es cierto? Es la elección de uno. Y sí. Pero aparte justamente esto. Él viene con eh, a derribar todos estos estas prejuicios, todas estas, estas cosas tan machistas, ¿no es cierto? Que... Eh... <risa> <risa> <risa> Sí, ahora lo vamos a estar pasando, obviamente, sí, sí, sí. Ah, tiene su, frente, su, Obvio. su tema, sí, qué bueno. Sí, sí, ahora, ahora lo vamos a estar pasando ah, sí, sí. para que escuchemos después eh, cómo canta y todo esto, ah, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, deseamos que viene a, a derrumbar barreras, ¿Barreras? ¿no es cierto? Porque sí. ¿qué tenemos sí, nosotros? Que todo lo que tiene que ver con lo cultural, ¿no es cierto?, con el folclore, con el asado, con el gaucho y todo esto... Es muy machirulo. Sí. Es todo muy machista. ¿no y cierto? él Entonces, lo representó con todo. con Fue su... e hizo un espectáculo. Hizo un show divino. Precioso. que Todos se quedaron con la boca abierta. Y obviamente... Nada, es un percurso, precursor de, de, de estas eh, modalidades dentro de un lugar donde, obviamente, que no está bien visto. Porque, oh, obviamente, no, el gaucho tiene que ser gaucho, chola. La, la chola tiene que ser chola. <risa> este, bueno, y este vino pero hay muchos gauchos también que son gay, obvio. pero simulan muy bien. Vamos <risa> sí, sí. la realidad. este estamos horas para romper los, es los esquemas, los estereotipos. Nosotros empezamos a hacer eh, gente nueva. Pero bueno, nada, es, es buenísimo, buenísimo. Es buenísimo. buenísimo. Dale, y le recomendamos que, que le vaya que, bien y que bueno, sí, que sí, va avanzando sí, en y su vida. Y de vida. a poquito bueno, fue abriendo como ahí como como siempre decimos, no, los, los primeros, los principales, los que primero <risa> se animan y rompen esta barrera sí, sí. que son eh, abren una puertita para los que vienen, ¿no es sí, cierto? Sí. Para decir, bueno, tomo, para animarse, cora tomo muy... el coraje, tomo el valor porque yo también conozco muchas eh, chicas trans que cantan folclore, Cantan, oh. pero que no le dan mucha bolisa, ¿no es ¿no? cierto? Eh, entonces, bueno, nada, tenemos buenas cantantes trans Sin ir más lejos, tenemos a La Checha sí, La, la checha, checha es una sí. gran cantante Compositora gran cantante, que anda, sí. Nosotros la queremos mucho siempre está Estuvo con, nosotros. con nosotras Le mandamos un beso, mandamos un beso le a le La Checha Y bueno, nada, es una chica trans Una mujer trans, ¿no es sí. cierto? Que canta, es cantante, cantautora Y bueno, nada eh, Y esto también, yo creo que también puede abrir barreras Para, no solo para Checha Que viene hace miles de años Mil cantando años, sí. Eh, sino para otras chicas que, bueno, también se pueden interesar y decir, bueno, también yo puedo a mí me gusta el folclore, me gusta cantar miraste, y me representan repre mira, esta persona no binaria y si él pudo yo también voy a poder y entonces, sí. bueno, nada un aliento más sí. para seguir a las otras que es y ahora vamos ver. a estar escuchando esa musiquita porque está buenísima, chicas es vale. y los, videos, los, los videos son geniales así que no sé qué te parece si lo, lo tenemos ahí para escucharlo, vamos a escucharlo Dale, Dale. volvemos ahí volvemos Es que persiguen y matan por como soy Travestisidios, suicidios, sin solución En la tapa de los diarios no apareció Gritan las voces solitas no más. Sale en la tele, no existe insa. Late en mi pecho un corazón de delador, derribando muros encendidos de pasión. Detrás de este zapateo no me oculto más, perrococó de la santa pertenencia devorar devorarnos la masquita de las propuestas de salir el de la bonita diversidad diversa. Vaya al campanero. ¿Y quién te creíste para imponer tu La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3 wow. wow, Buenas temas, eh.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 Sí, bueno, es fuerte. ¿Qué más Pero me encantó, me encantó, así que bueno, Muy le damos bueno un vueltecito. Sí. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos ¿Qué, te... ¿qué tenemos? Ahora tenemos le, eh, bueno, siguiendo con la gente pionera, ¿no es cierto? En este sí, sí. en este en estas noticias, eh, hace poco tiempo eh, estamos hablando de Traniela, mira qué nombre más, <risa> ¿no? Traniela. Tranielas. Qué original. ¿Qué original? original nombre, Traniela ¿no? Traniela Campol Campolieto no. es Eh, la primera mujer trans piloto o mira, pilota, no sé cómo le quieren mira. decir, pilota. Piloto. Sí, sí pilota, pilota, pilota. Hace poco sí. tiempo se convirtió en la primera pilota trans en liderar un vuelo de las Aerolíneas Argentinas. Eh, así que bueno nada, esto pasó hace está poquito, en ¿no un avance esto? más también para acompañar a las chicas trans que está va más para arriba, como Obvio. está volando. Sí, qué bueno, qué bueno. Es buenísimo. Qué, qué iniciativa tan tan importante, ¿no? En las aerolíneas, para las o sea. Socias, sí. O vamos que se está abriendo un poco más un de poco cerebros más. no más más de, más de Yo he visto de la notización las en personas la que están más aceptando nuestra nuestras condiciones eso sí es una que ahora tenemos una compañera que está volando que aparte no es eh, sí. uno dice bueno te pones a pensar sí bueno va a ser a zafata Claro. Si zafata, no. ¿Por qué no? P no puede no, haber también alguna que es la zafata Que vayan incluyendo ¿no? en, todos, en todos sus trabajos Porque somos personas y también merecemos trabajar, trabajar. Obvio, pero miren, esto lleva 24 años trabajando en, en el campo no cierto En la, lo que es aviación Y 11 años como capitán de, eh, En vuelos internacionales Sin embargo, el 24 de mayo Marcó la primera vez que voló como Su nueva identidad Ami. Ejerciendo la profesión que tanto amo Deseo Ajá, ajá. Eh, así que bueno desde el 24 de mayo eh, es, es y nada, volando vuelos internacionales ni más ni menos fue mm. la primera vez eh, que que una persona atrás bueno, vuela un, un, un avión, avión ¿no es cierto sí. que está ahí a, a cargo de, de, de un vuelo Eh, y se fue para Miami Su primer vuelo sí, Así sí. que bueno, nada, Miami, te Miami. <risa> Qué buena eh, qué bueno Qué, qué grande, ¿no? Qué y grande bueno, es, es un acontecimiento mundial, mundial. Obvio, ¿no noticia cierto? mundial Noticia mundial, sí. acontecimiento mundial ¿No es cierto? Así que nuestra, nuestra querida Queridas, Traniela Traniela ¿No es cierto? Después de Vuelas 18, más alto que nosotras <risa> vuela, <risa> vuela, vuela, alto. vuela Vuela cerca del arco iris sí. Todos quisiéramos Ela. estar ahí <risa> Pero lo luchó también, ¿no? Es Obvio. Es, eh, juega de, de una nomás que estuvo ahí desde hace mucho. Es que va todos a se luchan. ¿no? Si, si te quedas quieta no haces nada. O sea, tenés que ir, tenés que luchar, tenés que hacerte ver. Y, sí. y nada. Y me, me parece que ella empezó su transición tarde, ¿verdad? O sea, no sé si nunca se animó por lo que escu escuché en la nota que sí. le O sea, ella... Empezó tarde. Por, ¿por, tarde por su, su trabajo también, seguro. Por el seguro. prejuicio también. en donde trabajaba. Sí, sí. Por eso también hay muchos que también... Que quedan atrás, y bueno, ahora logró a volar más altos perfecto, bueno, miren lo que dice Traniela en, en el final de la nota, dice es un eh, inmenso orgullo para mí ser parte de la lucha para tener una sociedad cada día más inclusiva, diversa y tolerante así que bueno nada eh, qué lindo, qué lindo qué bueno. que, que estas cosas estén pasando, ¿no es cierto? en nuestra sociedad en el día a día Eh, que Argentina sea este, okay. eh, impulsora, impulsora, ¿no es cierto? De todos sí. estos de estos acontecimientos, tanto acá adentro como fuera el folclore, ¿no es cierto? Como algo más internacional a nivel mundial, obvio. ¿no es cierto? De... Celebramos, sí, obvio. Súper... Avances, avances, un no, avance más Avanzamos sí. hacia el cielo. Al cielo Amiga, ¿quién te dice Estamos que llegando. próximamente no te... Just... Nancy, yo te veo a vos como astronauta, astronauta, Ay, ¿no? astronauta A la, la, la luna. luna la mandamos a Nancy A la luna que nunca más regrese Britney, y ya, La ya. mandamos a la luna Y después vuelve con un mono, como unas monas Ay, ¿por qué por animalita, Nancy? ¿O casada no. con algún extraterrestre gente te Ay, dice, sí, amiga? Ay, sí, y bajaba con la... ¿Te enamorás de algún eté? Ay, sí ¡Qué genial! Es para reír un poco hoy. ¡Bartes! Obvio, obvio, obvio, bueno. Nada, acá yo tengo una noticia, ¿no? A un ver, recordatorio mira. más que nada, ¿viste? Vale. El viernes, todos los, los 2 de junio, se celebra el Día Internacional de las Trabajadoras Sexuales, ¿no? Se, se eligió esa fecha en homenaje a un grupo de mujeres que en su mente se reveló ante el poder para tratar de ser escuchadas y hacer valer sus derechos, ¿no? Acá sí, tenemos sí. también nuestras trabajadoras, ¿no? Que gracias a eso también en... Ay, no sé, no lo puedo poder leer ahora, pero... En París fue tuvimos, eso. Tuvimos, Sí, eso fue en París. París ¿no? Y nosotros también tenemos nuestra historia también. Sí, ¿sí? acá. A eso que ahí, en, ay, no me acuerdo con fecha exacta, pero bueno, se creó AMAR también, ¿no? AMAR, que sí. es el, la organización donde las putas, o sea, pueden, pueden el... tener su, su asistencia, asistencia, por así decirlo, sí. ¿no? para, para Pero antes no había cosas. eso. No, no, no, por eso. As Bueno, esto, este acontecimiento que pasó en París sí. eh, lo que hicieron, La revuelta de las putas La revuelta de las putas la de la puta, eh, sí. Sucedió en París y lo que hicieron Fue para llamar más la atención donde fueron? A se, la iglesia Fueron a una iglesia, a una se, iglesia. se encerraron ahí La tomaron a la iglesia para tener más visibilidad sí, ¿No es cierto? Sí. Para que sea un, algo como Para que móvil. le escuchen no. más y obvio Para hacer más Y bueno, de ahí nació este día, como dice Mili claro, ¿no es Desde ese momento, ya, no sé si son 48 años puesto estar Y son, no, y creo que no sé si, no sé si más, más sí. <risa> pero bueno, una cosa sí me parece que me han contado y también, bueno, hicieron una invitación el viernes. Acá en La Plata también. Acá no en, la manaje, plata la ver, ¿no? en La Plata va, va a haber algo. ¿Qué va a haber? ¿Alguien sabe? En saber? La Plaza de la Moma. En La Plaza dirá, no, de la Moma. En el que va a ser como un guiso popular para para, para todas las trabajadoras ahí de la calle que se sumen a partir de las 6 de la tarde, creo, el viernes. El viernes. La Plaza de la Moma de 1 y 66. Así que quien quiera esté, ¿no? Ahí estaremos. Comer a estar Nancy, va a comerlo. ¡Qué rico! Sí, pero ¿y qué pasa a pasearme? Oya Popular de puta. Oya no, no, no, Ciudad Popular. Qué bueno. Oya de puta. Creo que esta iniciativa sale de el Art de Closet, ¿verdad? No tengo noción, no, yo, pero me parece que sí, que sale de del Arde de Closet. Así que, de clase, mira, bueno, sí, lo, closet. lo importante es que vamos a ir a pasar un buen rato, sí, vamos, vamos a, comer, a comer rico, vamos no, a estar visibilizando sexual, el trabajo eh, de, de la calle. Sí, ¿no de la la calle ¿no? que, que bueno, sexual, que muchas no. veces hay eh, que... ¿Y quién te dice que no está el bloco prohibido y por ahí están las prohibidas, no? Y capaz está también ahí, acompañando. ¿no? Capaz, sí, capaz. Sí. estaría bueno. Sí. ¿Qué decías, la Lobita? Que no, de, no dejamos hablar. No, no, que está bueno que vamos a ir nosotros ahí a participar. Está bueno que vayan todos, todo el que se quiera aprender, ¿no es cierto? Sí, pues es, eh, es algo muy importante, ¿no es cierto? El tema de la dignidad, del trabajo sexual. Sí, sí. Eh, porque es trabajo? ¿Qué es trabajo? ¿No te trabajo? Exacto. Es Creo trabajo, es el trabajo más antiguo del mundo. Obvio, de hace, sí, hace mucho ya. Es un siglo. El... La otra vez miré unas series eh, allí, hoy... Eh, ¿Cómo es? tiene que para ser famoso tiene que acortarte Es en prostitución también Acortarte con las Con las Que la que te dice tiene que acortarte con ese Para poder más Hacer más famas Ah Es Bueno, eh, sí, como casting sábanas, sábanas Para, para todos Sí Pero uh -huh. el la prostitución, como dice, es un trabajo. El trabajo claro. sexual suele un trabajo. Para un mí trabajo es un trabajo, porque no, no bien es bien remunerado ni tampoco con, con, con asistencia médica. Es un trabajo, eh, un trabajo digno, porque bueno, vas a robar a nadie. Claro. Eh, los tipos te buscan porque bueno, o sea, eh, también es un trabajo. Digno para mí porque es, bueno. Sí, obvio. Eh, obvio que tiene que estar en una, un lugar que a la gente le molestan. Uh -huh. Pero es un trabajo digno para mí porque no no la tima nadie, no robas a nadie. Uh -huh. eh, te viene y te buscan y te los pagan. Obvio. Y no robas, y es un trabajo digno para mí, es un trabajo. Por pues tan ansioso. Solo es la, para la sociedad es feo, eh, pero el, como dice el eh la loba el prostitución hace mucho Venía, no es solamente ahora había claro, hace ciclo ciclo decir histórico y, y sí. por por estos años que Vos a hacer Ojalá no que, que declare sabramente. como un trabajo porque viten ¿sí? para no decir prostitución para que es un trabajo sí por supuesto Nancy. Ojalá que declare que es un trabajo Sí, Diego, sí. ¿no? Y que digo? sea bien pagado y que tengan prestaciones sociales y, y, sí. y obras sociales y todo el y tema sí. es el tema es que se respete yo creo que a través claro. del respeto porque eh, muchas compañeras no tienen otra oportunidad más que trabajar en la calle. Pero hay muchas que deciden y lo eligen y eso también está bueno. Eso también está bueno y hay que respetar la, las personas que dicen, no, bueno, ¿sabes qué? Yo no tengo ganas de ir a, a limpiar una casa, no tengo ganas de ir a, a hacer algo disti distinto, yo quiero trabajar en la calle. Y eso también es digno y eso también hay que respetarlo y está muy bien Y no solamente las chicas trans, elige. hay muchas mujeres también que eliges eso es hacer ese trabajo porque eh, le da más ganancia o pues como es si no ir a limpiar un departamento ajeno o barrer o cocinar er, er, la mujer es mucho que muchas jovencitas joven que elige esa trabajo, Por el pues está escran... bien eh, de la sociedad también le critica porque quiere, eh, dice que es puta, que quiere ser puta no es puta, trabaja pues le pagan le paga más que ir a, a limpiar una casa ajena, bueno hay mucho que eh, también eh, dice que es hundir otra y a limpiar una casa ajena Y limpiar o cocinar a otra persona Pero es bueno Pero también hay muchas mujeres que eligen también otro camino Que le gusta hacer eso trabajo como prostitución O bueno, claro. hay muchas mujeres sí. Vamos a la realidad eso también sí, sí. Hay muchas compañeras travestis también que le gusta es Hacer o elegir No, no había otro ocio, otra opción Para hacer eso, lo hace eso porque no le da el Trabajo a la chica trans No le queda otra, es verdad sí, sí. A vos te encanta los, tener atributos. Tener el tiempo, esa, esa fue elección tuya, ¿no? Obvio. Hay que disfrutar la vida, ¿no? Todo el tiempo tiene que hacer la virgen y la cursita, cursita. No, yo no me voy a hacer las cursis. Está muy Hay bien. Hay que disfrutar las vidas. Sí, sí, por supuesto. O como otras que no cobramos nada. ¿Dice? Que hacemos todo gratis. Ah, bueno. Es otra cosa. Eso es otra cosa. Igual hay que respetarlo Sí, obvio, también es trabajo <risa> Es laburo, es laburo porque unos... Y bueno, le bueno, esperamos sí, el, bueno, el viernes, ¿no? Y vamos para la Plaza eh, Moma entonces, El la, viernes, el sí viernes, Vamos a, a comer algo calentito tarde. rico y por ahí capaz Movernos las cachas al ritmo de Ay, la tocada Sí, sí, sí reyendo ¿Vamos, Nancy? Voy pues a <risa> yendo, yendo, yendo. A estar ahí. Sí, obvio Bueno, ahora me dejaron intrigada con el tema de los arbolitos Yo quedé pasada no, no, no me sabe bien explicar ahora. Ya, ya te voy a explicar, ya te voy a explicar, tengo todo una introducción que hacer con ah, eso, así que bueno, quiero. nada, se viene, eh, se viene. ¿Qué? ¿Qué escuchamos una montemittita? No, vamos, eh, eh, vamos, vamos dale, a la domestiquita, hoyo, ya vamos mucho, ya pensé, que... ya pensé que nada, <ríe> pero bueno, vamos. So, what you do, Dude, do you guys want to do today? Titi, do you want to crush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 Cuando querés podés, el resto son excusas. Venganza Radio Afectiva. ¿Vos no hay fuetreí? Que te quiero muchisima. Venganza Afectiva. Me encanta. <risa> <risa> Ay, me <encantó. risa> Eso me encanta, estás sexy. Escuchá Venganza Radio Afectiva 106.3 Radio Nauta. Atornillate al dial. Martes a las 19 horas. Ahí volvimos Nancy Recién estuvimos haciendo Como una charlacta Nos olvidamos de nuestra queridísima Icónica Que capaz de descansar Que tenía el cielo, Tina Tornal ¿Cómo nos olvidamos de Ay, ella? Ay, sí Histórica y wow. iconiquísima del ambiente sí. gay, quien no hizo una canción de ella, míranos en el espejo, aburrarse la ropa de la madre. Ya sí. <risa> no se las puedo vivir que nada. No? Nos, nos pasó, de larga, la, nos quería Tina. Hasta ahora se escucha todavía. Obvio, todo así remasterizado, bueno, así. que le descansen para la sí, sí. icónica nuestra. Bueno, bueno, no es nuestra, pero del ambiente ¿sí? Del de ambiente, ambiente, porque ambiente, muy, sí. fue muy querida, muy fue, querida Es icónica, sí. va a ser icónica para siempre Ahora quedó inmortalizada en la memoria de todos sí. Este, bueno, nada Como decías vos, nosotros la amamos Desde sí. la comunidad, así que bueno Una noticia muy triste, que murió ya viejita Por una enfermedad este Así que bueno, nada, un besito al cielo besito y, al y ahora cielo. se juntó ahí a cantar con Nuestra querida Whitney Con, y con, con, con Michael Shasso, con, con, con el todo el Michael, mundo Con, todos, con ahí todo está, el mundo Grandes, grandes cantantes Cantantes Ay, bueno, ¿cómo se nos escapó? Pero ah, bueno, sí. nada. Pero bueno. La, la, próxima no la próxima de última tenemos algún, algún temita, o no, el martes que viene, el, el viene y alguna bueno mínima la... cosita, ¿no? Que, que... El próximo martes ponemos un tema de él y una mínima cosita crecer. que podamos decirle a la gente que una, mínimo, una mínima biografía, así, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a estar hablando un poquito de ella la próxima. Perfecto. Ahí está. Bueno, vamos a hablar de los arbolitos. Dale. Porque, <ríe> <ríe> <ríe> yo creo que también te escuchamos. Y yo, yo quiero que me lean. Te voy a leer, vamos a contar un poco de qué se trata esto de los árboles que estamos ahí con eh, nosotros ahí como vamos a, a hablar bueno, eh, los árboles y los bosques fueron símbolo de vida y protección en la astrología celta y en sus alrededores fue desarrollada su cultura en sus, en sus tiempos eh, los druidas sacerdotes celtas, inspirados por la magia estacional de los bosques, desarrollaron un horóscopo protector y era tal eh, importancia de los bosques y de los árboles que cada uno de los caracteres del sus alfa del alfabeto druida corresponde con la inicial de sus árboles. ¿Quieren saber cuál es su árbol? Sí. sí. sí. Bueno, vamos a ir eh el cerval poner desde el 21 de enero. Atención, del 21 de enero hasta el 17 de febrero. Uh -huh. eh, la magia del árbol susurrante, como lo conocían los celtas, está en la protección contra hechizos y encantamientos. dice uh -huh. ah, yeah. bueno la, la predicción de este árbol es, eh, vivirás un renacer personal donde deberás saber aprovechar las situaciones ventajosas que se te presentarán. Eh, el gran desafío estará en eh, desechar definitivamente todo aquello eh, que cumplió su ciclo Bueno, decisiones importantes con respecto al trabajo, eh, y un aire fresco y re, eh, renovado te permitirán también eh, recuperar el amor. Ah. Ah, bueno, así que atentos. Para quién es? Para mí. Ah. A todos no, a todos los que nacieron entre el enero. 21 de enero y el 17 de febrero. Ah. Bien. Ah. ¿Vos cuándo cumplís años? Eh marzo. marzo. Bueno, marzo, a ver. Desde el 18 de febrero hasta el 17 de marzo. Ah, no, 19. ¿Todavía no? Bueno, ah, no. falta entonces. Ese es el fresno. Ah. Su energía eh, crece rápido, pero por la misma manera se dispersa. Si naciste el bajo de este signo, posees una conexión con el universo que te convierte en una persona muy sensible y especial. Ah, la no, no. predicción para este signo, el fresno, eh, etapa... Eh, propicia para ampliar actividades laborales, sociales y profesionales Una fuerza benévola y positiva te guiará para tomar decisiones Así que bueno, ahí vamos a estar atentos eh, Aliso, del 17, desde el 18 de marzo al 14 de abril Ahí te uh. corresponde amiga, a ver, ah, sí. a ver el aliso, sí. Este árbol resi eh, resistente increíblemente al agua Y esta calidad Describe de algún modo la naturaleza que quienes nacen bajo esta influencia a través de una, de una gran resistencia, eh, valor frente a los obstáculos, un gran poder de ganar en las disputas, pero cuidado con tu tolerancia hacia guerras donde no existían donde no existían y participar en debates sin sentido. O sea, amiga, no pelees al pedo. Eso te dan diciendo de gusta, gusta. Ojo, va, que a vos te gusta Ay, pelear. ¿Te gusta, gusta pelear? Sí. Escuchá tu predicción. Ay, sí. No Afront me peleo. <risa> Afrontarás los desafíos con gran eh, con ganas y entrega. Tu creatividad superará todas las barreras y dará mejor resultados. Que siga, eh, que, sigue, que seguir viejos caminos. O sea, cambia un poco las perspectivas mías. Ah, sí. la el no. afectivo serán días de realizaciones que convertirán a la pareja en un buen equipo de trabajo. Ah, bueno. Te vas a poner a trabajar con a él. A trabajar tú. <risa> <risa> bueno, tenemos sí. el sauce del 15 de abril al 12 de mayo. Ah, eh, yo entro acá. Ah, este es para mí El sauce busca el agua y está asociado a la luna Simbolizado el, el cambio De los estados de ánimo Si naciste bajo este signo Sos muy per eh, perceptivo eh, Más intu intuitiva E intelectual así ah, yeah. me describe tal cual Chico <ríe> Atención con tus estados de ánimo Y tus sueños Pueden ser muy renovadores. Mm. Bueno, me falta más soña a mí. La Ale. predicción. En esta etapa podrás recibir buenas, novedad, eh, buenas novedades sobre propuestas laborales, ascensos profesionales o inversiones. Será un periodo de realización, aunque para ello deberás confiar en tus capacidades. En el amor deberás ser más prudente con los celos Y no querer dominarlo todo. Ay, bueno, no, imposible. Claro, no, ahí <risa> ya, no, no, ahí ya la cagamos. Viste porque... siempre como que la amarran, ¿no? ¿No si viste que lo último, no. No. Yo sí. Si... Siempre la amarran en los, si no, los pronósticos. No, no, no. Ya, no, la cagamos con este amor. Y sí, Claro, sí, no, no, no. <risa> el espino, del 13 de mayo al 9 de julio. ¿Vos entras en ese? Todavía no? no, yo no, ya soy del 24 de agosto. Bueno, signo de fertilidad y de la muerte contiene el conocimiento de la producción y de la transformación. La predicción, la buena, eh, la buena estrella te acompañará si has realizado esfuerzos anteriormente o frente a un nuevo emprendimiento. Bueno. El roble, del 10 de junio al 27 de julio. ¿Ahí entras? De, no, no, no, no, todavía no. no. no, no, no ¿Soy de agosto? De agosto. De agosto. Sí, sí, falta bueno, falta. el roble soporta los, eh, los otros... no eh, Los robles soportan lo que otros no pueden. Si necesitan... Eh, si naciste bajo este signo, posees la determinación de resistir, o sea, es muy resistente la predicción, asumirás mayores responsabilidades, organizar organizate con sentido práctico seré esencial para demostrar de lo que sos capaz bueno, que genial muy mm, bueno, eh, muy completo a, acá, todo a ver, el avellano del 28 de julio al 30 de agosto y demostrarse ese del 24 ¿No? si, sí, vos entras ahí, a vos ver. sos un avellano a ver, el avellano la sobre avellana todo. con o, oh, no, ah a ver. Las cáscaras del fruto del avellano es dura para proteger su te, eh, tesoro in interior. Nacido <risas> bajo este signo, también posee un eh, tesoro interior. ¿Vos tenés un tesoro interior? Sí. Debo tener, sí. Sabiduría, creatividad y habilidad para comuni para comunicarte eh, te permiten transformar los pensamientos de los demás. Sí, Ay, yeah. sí sí sí me gusta psicoanalizar y darle un poquito de, de, ¿Sí? de tipo de predicciones a las ¿Viste? personas cuando las veo te digo, a vos mm, mm, bueno, no sos, sos una avellana bueno, avellano, avellano. Ave la predicción deberá ser cuidadosa con el dinero a vos que te gusta derrochar amiga. Uh -huh. Ay, a vos que te encanta derrochar esto. sos derrochona sí. Sí, sí, sí, sí son innegables, no sé cómo hacer para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 Porque viste como decían, yo con el humor conquisto. Ahí está. Sí, viste que uno con el buen humor, con, obvio, la, con la buena con onda, el... es un arma de seducción también. De sí, totalmente. Bueno, después pues tenemos la parra, del 31 de agosto al 29 de septiembre. La... Las parras contienen la uva, el elixir mágico del vino, conocido por sus capacidades para disolver las fronteras que existen entre eh, nosotros y los demás. Sí. Viste que vos te tomas una copita de vino sí, y ya sí. te afloja todo. Ah, sí. <risa> Algunas más que a otras, diría. <risa> se, se, se todo. ¿Algunas, a sí. Algunas se toman dos copas de vino y te empiezan y... a bañar a todos los perros. <risa> a mí me pasa eso. Tomo un, una copita de vino y ya me empiezo a bañar a los perros. <risa> ay, Nancy, ¿pero qué se te da? ¿Mientras que no los ahogues, amiga? Ay, ay, no. Claro. No. ¿Qué flayaste en ese momento? Nada. Nada verdad está... Estaba de ebriedad. Ay, sí. No, <risa> no, borracha. Borracha no, pero... Ah, <risa> Arcoolizada. Está muy bien. Permitido. Bueno, esta es, es un periodo... La predicción sería... Este es un periodo para, eh, para una base sólida para el futuro. Eh, no te precipites, no serás bueno para tus finanzas. Así que, bueno, ahí a prestar atención. La hiedra. Del 30 de septiembre al 27 de octubre. La hiedra eh, viaja a todas partes... Eh, se extiende feliz, sin necesita sin necesitar mucho eh, terreno, ¿no es cierto? Como la hiedra o sea, venenosa. Crecen en cualquier lado. Crecen en cualquier no, lado, pero es letal. Es letal. La víbora. La hiedra. La hiedra, la hiedra vuelve ex... todo y todo. <risa> ¿No viste vos Batman? Ah, sí. Ah, bueno, esa bueno. es la, la víbora, la, sí. ah, mira. Tiene muchas, muchas mucho veneno. veneno en sí, sus, sí, sí, eh, sí pica, en sus ojos. pica. Ah, sí, sí, sí pica mucho. Bueno, en la predicción, eh, tu costado más fuerte saldrá a la luz y conseguirás superarte. Muy bien, la hiedra. Ahí va la hiedra. Positiva. Positiva, y si no te superas, pincha a todos. Se mata la hiedra. Bueno, la caña del 28 de octubre al 24 de noviembre, las raíces de la caña se hunden profundamente en el agua de las que de la que se nutre, de modo que su verdadera fuerza eh, se haya oculta así que bueno tenemos eh, la predicción eh, más práctica y concéntrate tener que ser más práctica y concentrarte eh, más de lo del, de la costumbre eh, así que bueno nada a prestar más atención sí, sí. Sí. la caña qué rica sí. la caña es sí. dulce rica Qué rica la caña Pero no el cho.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 no, no, para no otro le, le mezclás con alguna otra cosita te preparás <risa> tipo un gin de caña ¿eh? algo así, con alguna agua e efervescente <risa> ¿no Nancy? estás rico sí, obvio. bueno, después tenemos el sauco del 25 de noviembre al 23 de diciembre es un árbol capaz de regenerarse a sí mismo de muchas formas, puede echar raíces a partir de una rama, así que bueno la predicción, tu carácter se forta fortalecerá para demostrar y defender tus posturas Así Qué que bueno, genial. ahí está la, el sauce ¿Viste? Qué me encanta contera. el sauce me encanta, sí. El sauce está lindo, su me gusta Sus árboles su árbol. sí. Pero Samabinetti tiene esto con los rulos que... ¿Le, ¿Ese no le sale baba Del árbol? ¿No le cae como unas agua No, ese, otro ese no no es otro árbol ¿Está el sauce llorón? claro por Está eso? el sauce eléctrico ¿Viste que muchos, El, el Ay, eléctrico no es el sé. que tiene es todas la las que... ramitas ah, sí, sí. Así. Yo ahí saco varitas de, de mago digo, Porque no, ¿No? sé que son las de Harry Potter Sí, ahí arrasada, cualquiera, bueno, me hizo acordar A mí también Bueno, te pones el, el abedul Que de, es del 24 de diciembre al 20 de enero Este árbol eh, Es esbelto Es un tanto engañoso Parece frágil y delicado Pero es capaz de vivir allí donde no pueden otros árboles Así que bueno, mira Flaquito, pero duro. Sí. ¿A quién no le gusta una vedul? Qué bien que nos vendría una vedul no, no a cada uno. <ríe> ya la vas a conocer, amiga. La predicción, pero la vedul. ¿Momento es ideal para invertir dinero en regalos ca eh, caseros o para realizar una positiva transi transición inmobiliaria? Bueno, ahí está. Y ese sería el último arbolito. ¡Qué bueno! Nosotros tenemos... Qué completa. Es completa, Me ¿viste? Este tema los los... Sí. Ah, no, no sabías que había eh, bueno, en los signos que tenemos en otro árbol, en la que está en la fecha en bueno, en los meses. Bueno, después vamos a estar hablando de más o sí, de obvio. porque tenemos Sí, no sabemos, Hay que preguntarle al otro operador también. El horóscopo es... chino, tenemos sí. el horóscopo celta, el horóscopo podemos, maya. Podemos podemos decirte que estás con un astrólogo de, de, de acá de la, <ríe> de la, radio, de la radio. No, tenemos astrólogos acá. Claro sí vos? sí, pero la nueva está de acá de la radio de, de del momento, así pero espontánea. Pero de los chinos ¿cómo sería? Porque son rarísimos. Y tienen sus historias sobre también, no. Eso. Sí, una, uno de los datos curiosos del horóscopo chino es que, por ejemplo, ¿viste que está la rata y está el perro, está el mono, el gato? Ah. Sí, por eso, son pero animales. Pero vieron que no está el gato. Claro. Porque su, supuestamente una historia del horóscopo chino es que entre la rata y el perro se confabularon para que el gato no esté dentro del horóscopo chino. Ay, oh. O sea, le, le hicieron una trampita. Y y bueno, pero el no gatito es el de dinero, ¿viste? Que con la manito. Y después no. ahora está el gatito el que gatito te hace así. Que llama la platita. Ahí así que bueno nada no está eh. en el horóscopo chino pero lo tenemos en todos los chinos los en las patitas agrayendo <risa> el dinero Nancy sí, sí. tráeme dinero pide, pide plata cómprame un brillito <risa> <risa> diría Lali. Bueno, no queda bueno, nada. No No, nos quedó no queda nada. Vamos a empezar a saludar a todos. Gracias sí. por escucharnos. Nos vamos a ver el el que viene. Le mandamos un besote a todos los que nos sí. escucharon y bueno, bueno el todo que les prometemos y... que vamos a traer algo de de Tina Turner y sí, El comprometemos escuchar a escucharla por la, pobre la Tina martes. que nos escuchamos que nos sí. La tarde, ¿no? Para que se nos haga más más, más así más más, sí. más leve, más arriba. ¿No? Bueno, saludamos al espacio de Olga Muchísimas gracias Olga Vázquez por recibirnos eh, Aquí en tu casa, en tu morada eh, Gracias a radio Radionauta, Radionauta 106.3, donde si no Mi amor, nos pueden encontrar en redes sociales los... Como Venganza Radio Afectiva Y bueno, nada, un beso grande Para todos eh, nuestros colegas A todos los que sí, nos escuchan vos, vos en general porque A la, la otra leche. vez también, el, locutor, ver. también? ¿Quién? La otra vez la semana, que era el locutor Día de la fecha del locutor o promo No sé qué era No, de, de, de, de, del, del operador Del de operador, bueno, operador, bueno, feliz Ay, que día Que mandamos un besito, hasta ya los tenemos saludando sí, sí. Ahí, así que bueno, nada Gracias, hasta también agradecemos su buena voluntad Que hasta hasta así con la pierna mal Nos vino pero operar vino. igual ¿Qué? Un, un, genio. un genio Un profesional, un profesional sí sí Jaime, gracias, carmes, <risa> Bueno, chiquis, un beso grande, un beso gracias por todos. estar y nos vemos el martes que viene. ¿No? Un besito Todo grande. Si no. Acá. Ten afectiva. La plata, la, la plata y la Diagonal son y serán zona roja. Seguimos con la lucha del de cupo laboral trans travesti, con la búsqueda afectiva de Teoel de la Torre y denunciamos a los gobiernos por los transficidios y crímenes de odio contra el colectivo LGBT. Escuchá Venganza Radio Efectiva, 106.3 Radionauta. Atornillate al diario. Martes a las 19 horas.